p r i n c i p e s a s Esto es Play Kiss con Ricky García. a Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy las 6 y 11 minutos, una antes en Canarias, en directo. Hoy nuestro Rada del Tiempo nos ha dejado en el 94, año en el que se estrenó Pulp Fiction. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico. No sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues, ¿cómo lo llaman? Lo llaman una Royal. Royal c o o k i e s Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac. La obra maestra de Quentin Tarantino estrenada en el 94. Pulp Fiction. ¿Y sabes quiénes eran los números uno en nuestro país en el 94? Tranquilo. No te pongas neleo s o Rentas c o r t o s tranquilo, majete. Tranquilo, majete, En fusión. Y Antonio Vega. d e juventud. Venimos juntos prometiéndonos la vida. Quien nos llamó, que pudo e r nos puso e la mano desde. Y también nos sedujo, y por primera vez convirtiéndose en número uno en nuestro país, Laura Pausini. ¡Qué fácil! でも、sí,、それは私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、私の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、の楽しみにしていて、のてのてのてのて、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 よけんめっぽっぽい。 ¡Chicos de los 80! Canción, e ¿eh? aún sigue haciéndonos sentir esa cosa fantástica que consigue la música, ¿verdad? Se llevaron una nominación al Grammy por mejor interpretación rock de dúo o grupo. Te hablo del año 85, por supuesto. Son Mr. Mister, Mister y este Broken Wings. A las 6 y 21, antes en Canarias y en directo, Ricky García en Kiss. Pues ya sabes que esta semana de nuevo regalamos un viaje a Praga para dos personas. Y、eh, no hace falta que tengas maletas, porque también te vamos a regalar un juego de maletas Gabol.、Mm, sí, atractiva ¿eh? la propuesta. Bien, pues como todos los días, vamos a seleccionar a dos finalistas. Y el viernes habrá un ganador o una ganadora. Solo tienes que decirnos. ¿Qué es lo más divertido de hacerse mayor? Que en tu casa mandas tú cuando no está tu mujer, claro. o <risa> q u e está súper interesante con tus gafas para leer? Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp, 606-712-658, o bien en nuestras redes. Te haces seguidor, nos dejas el comentario, y quién sabe, lo mismo te vas hasta Praga. Flaky. Flaky. Y... Con Ricky García. Esto es Kiss. En Canarias, Play Kiss con Ricky García. Rose the head. Ronald. Las 6 y 41 minutos, una hora antes en Canarias, en directo en tu radio de moda, Kiss FM. En... Todos los días hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, ya sabes, acompañándote a la vuelta a casa, en las últimas horas del labor. o Estés haciendo lo que estés haciendo, aquí estás en la mejor compañía, en una familia que cada día es más grande. Y con, por supuesto, la mejor música del mundo. Bueno, hoy estamos preguntando qué es lo más divertido de hacerse mayor, ¿vale? Vamos a Instagram, nuestro amigo o amiga, porque os ponéis estos nicks que yo al final. Christy Cooks70, dice: Lo poco que me importa el que dirán. Dice: Cuando antes todo me daba vergüenza, ahora hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero, sin que me importen las consecuencias. Pues ya sabemos cuál es tu canción, ¿no? Tenemos a Iván. No, no, a Iván no, que ha salido antes. c l a r o sí, es Iván, Iván, Iván, desde Bilbao. Los lunes son terribles, h、eh, querido, ¿verdad s que sí? Lo confirmáis, ¿eh? Hola, chicos, soy Iván de Bilbao. <risa> Mi hija me dice que lo mejor de hacerse mayor ¿Sí? es quedarse sin pelo como yo. Porque así no te pueden poner lazos y cuando te pinas no te da tirones. <risa> y si te pones las gafas en la cabeza tampoco se ensucian con la gomina. ¡Vara Victoria desde Madrid! Hola, buenas. Pues lo mejor de hacerse mayor ¿Sí? para mí ¿Sí? es poder ir y venir, entrar y salir sin tener que dar explicaciones. Un besito. Hasta que te dejas las llaves, que además de explicaciones, <risa> tendrás que soltar 200 pavos. <risa> Esto es Play Kiss con Ricky García. Oh, sí. Hay otra canción más vacilona, chulesca. どうしたらいいの Another one b i t e s the dust. Another one b i t e s the dust. And another one gone. And another one gone. Another one b i t e s the dust. Hey, hey, we're gonna get you two. Another one b i t e s the dust. Another one busted us, ow! Another one busted us, h e y h e y Another one busted us, heh! どうしてもおいしいです。Huh. <laughs> <kiss. S 3> Es que nuestra rueda del tiempo hoy nos ha dejado en 1994, año del estreno de El Rey León. Ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? <ríe> Simba. en La banda sonora, el espectacular Can You Feel the Love Tonight? Y por supuesto, el artistazo Elton John. Y también es el año del estreno de f o r r e s t g u m p Una película en la que se representa la ingenuidad, la frescura y la espontaneidad de un personaje que se sabe discapacitado pero no se deja vencer. Que desarrolla habilidades de inteligencia emocional y vive al máximo los valores protegiendo lo que ama. Gran película del 94 protagonizada por Tom Hanks. Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Mi mamá siempre me dice. ピンウィークス・クボーツ・クボーツ・クボーツ。 45 minutos,、eh, en nada llegan los informativos puntuales. Con Carmen Desmonds, que nos va a poner al día. Y luego prepárate porque vamos a continuar con nuestra r a d a del tiempo que hoy nos ha dejado en 1994. Ya verás la cantidad de sorpresas que tenemos preparadas. Ah, y eso sí, como siempre. Una música espectacular. La última hora del programa va a ser apoteósica. Ni se te ocurra marcharte. Esto es Kiss.